Hola. Hola. ¿Con quién te gusta hablar? Con Jonathan Barro, papá. <risa> Habla Mingo. ¿Cómo te va, querido? Bien, Mingo, amigo. ¿Cómo estamos? ¿Todo tranquilo, papá? Todo bien, todo bien. Muy contento por lo tuyo, todo acá el equipo. El, el trabajo de, de Diego es bárbaro. Te buscó y te encontró. Sí, sí. La verdad que sí. Se, se portó y se pasó de primera. Sí. Bueno, acá te va a empezar la pregunta. José, comentarista. Eh, Jonathan, primero felicitaciones porque tuve la oportunidad de ver la pelea por Internet. Realmente hiciste una gran pelea. Y primero te pregunto, ¿de qué fue la idea que subiste con la remera del Che Guevara? Que fue algo psicológico. Ah, ¿Sabés que esa es la pregunta de, de todos? eso fue de mi padrino eh, eh, deportivo, ¿no? El que me ayuda eh, económicamente con la publicidad de Baipol. El dueño de Baipol, él, él fue la idea del de Che Guevara. Claro, porque pusiste 100% argentino. Eh, te miraba de gamboa como diciendo, ¿y esto qué pasa acá, ¿No? <risa> Está bien, justo Cuba, que es cubano. Después igual, después de la pelea, igual me dijeron que era un atrevido por haber hecho eso, porque según ellos, el, dicen que el Che Guevara es, es cubano de corazón, pero pero es argentino, papá. Sí, <ríe> es que... eh, Jonathan, más allá de la tristeza de no haber traído el título, hiciste una gran pelea y creo que ya entraste en los planos internacionales. ¿Estás consciente de eso? Sí, bueno, gracias a Dios. Bueno, estoy, estoy cayendo ahora en este momento, porque venía muy bajoneado, muy solucionado por... Por la derrota, ¿no? Uno es orgulloso y quería, yo más que nada quería traer el cinturón. Bueno, es como decía, así que sí, sí, estoy, estoy cayendo un poco en eso y me ha levantado bastante el ánimo. ¿Qué, ¿Qué pasó en el octavo round? ¿Sentiste realmente esa mano cuando ahí tuvo la cuenta? No, en realidad, bueno, en el oído y yo para no arriesgar que al estar un poco mareado sentido por ese golpe en el oído, no arriesgarme a que entrara con algún golpe duro, Eh, decidí eh, aportar la rodilla para recuperarme 10 segundos me sirvieron porque Cuando yo me levanto, él viene después a definir Y casi lo noqueo yo a él Claro, y, inclusive después levantaste Porque en el noveno, en el décimo En el, en el décimo primero Casi ganaste los rounds Claro, claro, lo, lo tuve ahí, ahí. ese fue el, Esa fue una estrategia buena, gracias a Dios. No sé dónde salió, se, se me dio en el momento. Y la verdad que fue buena porque estuve a punto de, de lograrlo. Eh, Johnny, buenas noches. Sí, sí. Sí, te habla Diego. ¿Cómo sí, ¿cómo estamos, mi hermano? ¿Todo, ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. A partir del octavo round, que comenzaste a darle... Prácticamente palizas por fragmentos de las peleas. También terminó bastante magullado, yo creo que Gamboa, incluso con un corte sí, sí. la de la frente. En realidad tenía dos cortes, uno ah. en la frente y otro en el párpado derecho, que fue un corte con la mano izquierda que le hice a partir del segundo round. Aclaramos que son todos golpes lícitos. Sí, sí, sí. Eh, bueno, él en mi mano la respetó bastante, me di cuenta que le dolían, eh, lo que sí creo que me faltó es lo que tengo hoy en día, la experiencia internacional. Igual, Johnny, ¿realmente estás para dar pluma? Porque yo te vi realmente bastante consumido, me parece que tu categoría no es super pluma. Y mira en realidad, de costarme no me costó dar el peso, lo que sí me puede haber afectado, que tenés razón, es que hace un año que no daba pluma porque viste que se me complica con el tema de los rivales y siempre estoy peleando más pesado y yo creo que lo que me lo que me jugó en contra fue eso, yo hace un año que no daba pluma y no me costó dar la categoría pero eh se sintió arriba pues rey, vos sabés que más allá de lo deportivo yo por tu historia de vida eh, hubiera querido que fuera campeón del mundo, lo vas a hacer en el futuro Porque para que mucha gente sabe que vos tuviste problema, que te creaste solo con tus hermanos y desde acá hicimos mucha fuerza, vos bueno, no llegaste, pero me pusiste todo el corazón. Muchas gracias, hermano. Dios quiera que, que se dé eso y voy a voy a poner toda la furia que le puse en la vida, en la vida eh, así como bueno, como la puse en la vida, la voy a poner en el ring y en el deporte, ¿no? Muchas gracias por pensar eso de mí y bueno. Me debes el cinturón. Sí, mi hermano. ¿Me lo prometí, traerlo? La próxima, no te falles. Sí. La... <risa> bueno, chicos, eh, Diego. Sony ¿cómo te recibió Juan Carlos Rebeco aparte de tu familia? Sí, ¿En el aeropuerto? Me recibieron de primera. La verdad que en Mendoza me recibió con los brazos abiertos y con una linda calidad, porque eh, para ellos soy el campeón y... Y no, bueno, no nada, me recibieron con lo mejor, Rebeco, hasta incluso lo hice emocionar y derramó hasta un par de lágrimas el enano porque somos como hermanos. Y también eh, fue padre hace poco, ¿no? Sí, sí, conocí, tuve la oportunidad de conocer el enanito, el chiquitito del Junior. Rebequito. Y yo también, claro, me recibieron en el aeropuerto también. Te felicitamos porque hiciste una magnífica pelea, abriste un camino importantísimo allá afuera para vos. Y bueno, estamos absolutamente seguros que serás en un poco tiempo un nuevo Campeón Mundial. Muchas gracias hermano, Dios quiera que así sea. Y te agradezco yo a vos, a todos tus colegas, un abrazo grande a todos los oyentes por tenerme en cuenta y bueno, por seguir a, todo, a todos los muchachos que luchan día a día arriba del ring y abajo en la vida. Siempre te hemos apoyado, venimos de la época de años, con Julio Pablo Chacón, con muchos voceos de antes, con este chico El Cotón. Con vos, bueno, Mendoza está orgullosa de los campeones que tiene. Suerte y ya nos veremos. Chao. Muchas gracias, hermano. es. Un abrazo muy grande a todos. Chao.